Sin duda, por lo que ha sido uno de los acontecimientos deportivos del fin de semana para los intereses de los de los colectivos deportivos ubriqueños, en este caso del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, que el pasado sábado se proclamaba por tercera vez campeón de España de pesca corcheo mar en la modalidad de clubes tras conseguir, pues en este caso, superar ...en las tres mangas que compusieron... ...pues eh, esa, eh, ese campeonato de España... ...a los eh, equipos del club náutico Urta Rota, ...que fue subcampeón, medalla de plata... Y, ...y también al conjunto valenciano del Masagrel... ...Masagrel que fue el conjunto que ocupó esa tercera... Eh, ...Masamagrel, mejor dicho... ...que fue el equipo que ocupó esa tercera posición... En la, ...en la clasificación final... ...un club ubriqueño... ...que desde luego con esta victoria... Eh, ...lo podemos considerar... ...como el, el club más laureado... ...ahora mismo de la modalidad de Corcheo Mar... ...en esa eh, competición de clubes... ...porque en sus cuatro participaciones... ...el conjunto... O, ...del club ubriqueño de pesca deportiva... ...ha logrado tres campeonatos... ...en 2012, en 2015... ...y este... ...en 2018 y un subcampeonato en el año 2014... ...a lo que hay que sumar, <coughs> perdón... ...un subcampeonato de Europa que consiguió en el año 2013... ...en una competición que también se celebró en España... ...y precisamente en el mismo escenario donde se eh, disputaba... ...este séptimo campeonato de España, Corcheo Mar Clubes... ...que no, no fue muy lejos, el escenario fue aquí en la provincia de Cádiz en el puerto de Algeciras, en el escenario del Llano Amarillo. Ahí es donde los pescadores ubriqueños consiguieron, ubriqueños, jerezanos, todos componentes del club ubriqueño de pesca deportiva, como decimos, consiguieron ese título nacional. Manuel Martínez López, David González Guerra, David Mateos Garzón, Manuel Cazorla Fernández, Raúl Ortega Sánchez, Pedro Sánchez Morato y Valerio Chumillas. Todos ellos son... Los, ...o han sido los componentes de este equipo... ...que eh, se ha llevado este eh, título nacional, uno más... ...para las vitrinas del Club Briqueño de Pesca Deportiva... ...lo que viene también a demostrar que nuestros pescadores... ...no solo se, se defienden en agua dulce... ...sino que también ya hacen su espíritu en esta modalidad del corcheo mar... ...con esta victoria también consiguen el, pues, el pase digamos a los campeonatos de Europa... En donde van a representar a nuestro país, va a representar a España en ese Campeonato de Europa de Corcheo Mar que ya tendrá lugar en el próximo año, en 2019, en Italia. Pues una muy buena noticia también, vamos a tener eh, pescadores eh, en la competición internacional del Corcheo Mar. Esta sin duda ha sido una de las grandes noticias que nos dejaba este pasado. El fin de semana y sobre ello vamos a hablar en el día de hoy. También queremos comenzar ya, como siempre hacemos en los meses de junio, al menos en estos últimos años, pues por repasar lo que han hecho algunos deportistas subriqueños, en este caso los futbolistas, los que se dedican a esto del balompié que eh, militan en equipos eh, foráneos, equipos de eh, lejos de nuestra localidad. Vamos a comenzar hoy eh quedándonos en el grupo 10 de la tercera división y centrados en un futbolista en Jesús Orellano Pancy, que el año pasado eh, el verano del año pasado firmaba por el conjunto del Guadalcafín, equipo de de la tercera división. Eh, ...Panzi venía precisamente de la temporada anterior... ...de haber militado en el filial del Cádiz Club de Fútbol... ...al que eh, pues llegó procedente también de Lubrico Unión Deportiva... ...y tras ese año en el filial decidió probar suerte en esta tercera división... ...con el objetivo de sumar minutos eh, y experiencia... ...en una categoría tan exigente y ya tan importante como esta tercera división... ...y bien que lo ha tenido porque en, el, en lo que se refiere ya... ...a nivel de grupo, a nivel de equipo... ...se ha conseguido el objetivo del Guadalcacín... ...que no era otro que la permanencia en la tercera división... ...eso sí, ha tenido que esperar hasta el final prácticamente... ...ha tenido que pelear... ...y mucho el conjunto del Guadalcacín para lograrlo... ...y digamos eso a nivel colectivo... ...la permanencia en la categoría... ...por cierto, cuarto año consecutivo... ...ya que el Guadalcacín se mantiene en esa tercera división... ...y por otra parte... Pues el contar con más minutos que ha contado, se ha hecho con la titularidad en el centro de la saga y bueno, pues eh, eh, podemos considerar que la temporada ha sido muy positiva para el futbolista ubriqueño con el que decimos vamos a hablar en unos, en unos instantes. Y junto a eso también tenemos que hablar de más uh, asuntos y en este caso ya de convocatorias porque este fin de semana llega cargadito también de actividades. Tenemos, por ejemplo, el viernes el eh, eh, vigésimo quinto eh, o la vigésimo quinta edición de la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. Están convocados todos los pequeños nacidos entre el año 2001 y 2014 a participar en una prueba que, como saben, tendrá distancias adaptadas a la edad, distancias adaptadas a las categorías. Todavía sigue abierto también el plazo de inscripción para la novena edición del pentatlón Raíz Ciudad ...de Ubrique, que se va a disputar este próximo domingo. Una prueba en que este año vuelva a contar nuevamente con dos modalidades... ...Pentalon Ride, que eh, engloba las disciplinas de carrera pie, mountain bike... ...tiro al blanco, obstáculos, carrera fluvial, natación en piscinas... ...e interior de museos y Pentathlon Running. En este caso, las mismas disciplinas con la excepción del ciclismo, que no está o no se acoge dentro dentro de esta modalidad de Pentathlon Rani. Pueden formalizar las inscripciones a través del blog del, del Salto del Cabrero, en este caso la dirección es eh, pentathlonrideubrique.blogspot.com o directamente en el PAS 7 Pecados, donde pueden pues, eh, pagar la inscripción, inscribirse y además ya recoger el dorsal. Recuerden que tiene un máximo de 150 participantes, y que seguramente ya a mediados de esta semana, eh, pues, eh, al menos el centenar de ellos, eh, estarán ya inscritos, tal como ocurriera el año, el año pasado. Todavía hay tiempo para, para escribirse como decimos, en esta, en esta prueba. Y de la misma manera, también nos informaban desde el club de senderismo Los Tres Caminos, que eh, está abierto el, el plazo de inscripción para la cuarta cuarta ultra travesía de resistencia Gibraltar-Ubrique, que va a haber un máximo de 150 plazas y que nos comentaban que ya eh, solo quedaban 50 y que había muy pocos eh, ubriqueños, por lo que se pedía que en la medida de lo posible aquellos ubriqueños que vayan a participar, que no lo dejen para última hora porque se pueden encontrar con esas esa sorpresas. Recuerden que esta prueba se celebrará el 21 de septiembre, todavía queda tiempo, pero ya saben que en, en, bueno en este tipo de citas... ...las inscripciones vuelan porque tienen muy buena acogida... ...así que eh, aviso a navegantes... A ...aquellos que vayan a, a participar o quieran participar... ...aquellos ubriqueños nos piden del Club de Senderismo... ...Los Tres Caminos que lo hagan lo antes posible... ...porque pueden quedarse finalmente sin dorsales... Se han abierto hace poco y ya pues tan solo quedan... ...100 de esas 150 eh, plazas disponibles... Y por último comentar que hoy arranca una jornada de captación de jugadores organizado por el Ubrique Unión Deportiva. Se trata de, eh, digamos, una jornada que va a dirigir el monitor Ángel Román y que se van a celebrar en los meses de junio y julio, los martes y jueves de 8 a 9 de la noche en el campo número 3. La idea, pues, eh, captar a los más pequeños. Se trata sobre todo de una jornada de captación para Benjamín, Benjamines y Alevines, Y pues para que vayan conociendo cuál es la dinámica del club, cómo funciona el, el Ubrique Unión Deportiva y bueno, ver si les interesa, pues una vez terminen estas jornadas pues formar parte de la entidad que compite, como saben, en el provincial gaditano. Pues de estas cuestiones y de otras muchas vamos a hablar a lo largo de esta tarde. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. <música>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 Las jornadas estarán coordinadas por el monitor Ángel Román. Jornadas de captación de jugadores del Ubrique Unión Infórmate. Patrocina la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Vigésimo Quinta Carrera Escolar Nocturna Nutrias Pantaneras.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 Gala en apoyo a Adrián Manzano Este jueves familiares, amigos y seguidores del bailarín ubriqueño de Adrián Manzano Participarán en una gala para ofrecer todo su apoyo a este ubriqueño Finalista del concurso de Movistar Plus Fama a bailar la gala comenzará a las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou con la actuación de alumnos de cinco academias de danza ubriqueñas. Y a las 9 se instalarán dos pantallas para seguir en directo la gran final de Fama a Bailar. La gala estará presentada por la periodista Paqui Viruez. Acude y apoya a Adrián Manzano a conseguir su sueño. Patrocina el Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique.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 y 47 minutos de la tarde vamos a comenzar en la jornada de hoy haciendo eh, bueno comentando también que eh, mañana miércoles nos vamos a centrar en el fútbol sala vamos a repasar lo que nos dejaba el quinto campeonato provincial aficionado que se celebró el pasado fin de semana tanto en fútbol sala como en fútbol 7 vamos eh, también a dar eh, un avance de lo que va a ser ya el campeonato autonómico que va a en nuestra localidad de forma consecutiva también este próximo fin de semana en categoría señor, en categoría cadete y en categoría eh, juvenil. Eso ya decimos será en el día de mañana llevaremos información sobre lo que nos espera para este fin de semana. Y nosotros nos vamos eh, a quedar en los próximos minutos hablando de, de fútbol, de fútbol porque como hemos dicho ya ha llegado el mes de junio, este año además el fin de las temporadas de las competiciones también eh, se ha adelantado con, eh, por el hecho de, o por el tema de la celebración del próximo Mundial de fútbol. Todas las competiciones nacionales pues, finalizan un, un poco antes. Y bueno, pues en este caso queremos eh, hacer, como todos los meses de junio, repaso de lo que están haciendo los, eh, nuestros jugadores ubriqueños fuera de nuestra localidad, los que están compitiendo en diversas categorías eh, y en equipos lejos de, de Ubrique. Hoy nos vamos a quedar con la tercera división eh, y vamos a hablar con eh, Jesús Orellana, que este año ha militado en el Club Deportivo Guadalcacín, al que llegó el pasado verano. Tenemos a, a Jesús al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, eso es lo pasa. Lo primero que destacar, pues, eh, enhorabuena pues por la temporada que ha hecho con el con el con el que se ha cumplido los, los objetivos. En una temporada en la que no solo debutabas en Guadalcacín, también jugabas en esa tercera división. Y en líneas generales, eh, ¿qué conclusiones has sacado? ¿Cómo ha sido el, el curso para ti? Gracias por el, por el cumplimiento. Que, sí. Pues la verdad es que ha sido un año bastante duro, Ajá. puesto que yo creía que teníamos equipo para estar más arriba, pero los resultados han dado y al final no hemos jugado la liga vamos al final. Ajá. Pero yo en general estoy bastante contento porque yo lo que buscaba eran minutos, yo nunca había jugado la categoría, Ajá. y el míster me ofreció su confianza desde el principio y... Pff, la verdad que yo, en general, soy muy feliz aquí. A nivel, a nivel personal, por lo tanto, se, se han colmado las expectativas con las que llegabas al equipo, como tú has dicho, eh, con el principal objetivo, sobre todo, de tener minutos en, en esta tercera división, ¿no? Claro, claro, exacto. Yo, creas que no, no es fácil saltar de una categoría a otra, y más si el mismo no te la confianza. Y gracias a Dios, pues, lo he hecho bien también y me he hinchado igual, la verdad como decimos el, el verano pasado dejabas la disciplina del, del cádiz para fichar por el por un club modesto de esta tercera división como es el guaadalcacín ¿Qué te llevó a eh, que telle a dar eh, este paso pues la verdad es que El dicho sobre todo el mix un primer momento me llamó me estuve diciéndome todas las cosas que él quería de mí tal cual y pues llegamos a un acuerdo y fue lo primero principal yo quería saltar a la categoría y en el cádiz pues era difícil Uh -huh. porque hay muchos jugadores y el niveles muy altos y pues, la verdad es que estoy muy contento del paso que tomé uh -huh. eh, ¿Qué clase de clubes te, te, te has encontrado? ¿Cómo es este Guadalcacín? Me refiero a, a no el equipo, sino al club en sí fue pues un club muy humilde eh, en cuanto sentido de económico eh, cumplen siempre y en general es que estoy contentísimo con el club se uh -huh. dan todo lo que tienen y más Uh -huh. eh, la afición, eh, ¿se llena el estadio, el campo de fútbol o se eh, ha llenado durante esta temporada? Eh, al principio costó un poquito, sí que es verdad que al principio, no sé por qué, la gente no se animaba Pero ya después cuando el equipo estuvo ahí más, más justo en zona de descenso y tal, sí que la gente se animó Y de hecho ya los últimos partidos estaba el campo a reventar. creo que era de los que más más había en tercera, creo un club de una localidad Una pedanía como es Guadalcacín de, de poco más de 5.000 sí. habitantes Que no solo tiene un equipo en tercera Sino que también tiene eh, O ha tenido un equipo en, en la primera división De fútbol sala eh, femenino que, que tiene Guadalcacín Parece que se respira deporte en esta pedanía ¿no? Pues la verdad que no sé, Pero luego que sí Que parece que, que ahí el, el fútbol sobre todo es, Y es un éxito Es importante Bueno, ¿erais, eh, Jesús, consciente la, la plantilla que, que este año se iba a sufrir a pelear por, por manteneros en, en, en esa tercera división, por cuarto año consecutivo, por cierto, o, o, o esperabais eh, que, que el equipo hubiera tenido, digamos, una eh, un año más tranquilo? A ver, el equipo de primera era joven y tal, y era complicado en plan, no sabemos cómo va a salir la cosa tener muchas ganas, pero un equipo joven en esta categoría es muy complicado. Y obviamente el objetivo de nuestro era mantenernos. Eh, sí que es verdad que al principio creo que tuvimos 10 partidos así sin perder. Uh -huh. Que vamos, tuvimos cuarto o quinto. Y ya después sí tuvimos un bache. Y ya, pues al final no tuvimos que jugar en el censo. Pero yo pff, no sé cómo ha ocurrido, pero yo daba por hecho que nos ha dado mucho antes. Uh -huh. También... Yo creo que ha sido el, los muchos empates que hemos tenido, como si el, el equipo con más empates de la categoría. Y quieras que no, sumado un pa, de un punto en un punto, puf, te cuesta mucho. Uh -huh. Es preferible perder y ganar otro. 18, bueno. 18 empates nada más y, y nada menos que se dice bien <risa> Bien pronto. y pronto. Lo que tú comentas, ha, ha sido una temporada con, con altibajos, porque yo recuerdo esa, esa primera parte... De la temporada en la que, sí. bueno, estuvisteis ahí en la, en la zona alta ¿Qué pasó después para, para ese bache que tú comentas? ¿Lesiones? ¿Qué, qué ocurrió? Pues, eh, no sé, es que se junta todo en general Parece una dinámica negativa es que antes tú subías las cosas bien y ahora no te salen eh, Lesiones eh, Todo general, no sé Cuando cambia la dinámica lo, lo, vamos Lo seguimos dando todo, la actitud es la misma Pero no sé, si es la piscasa de suerte Pero no sé Siendo un, un equipo joven, eh, Jesús, ¿cómo, ¿cómo jugaba este Guadalcacín? ¿Era un equipo que uno se imagina esta, de, de estos de tercera división que está luchando y por la permanencia de lucha y de, y de brega? ¿De corte, digamos, más ver, defensivo nosotros, no? A ver, nosotros en principio intentamos proponer, pero obviamente es una categoría hipercomplicada y en nuestro campo pues el balón largo es clave Y yo creo que, que lo bueno también es que hemos sabido adaptarnos a todas las circunstancias Porque si te pones a mirar, ningún, ningún partido nos han pasado por encima Ni no, al no. primero, o sea, con el Cádiz hemos empatado los dos partidos uh -huh. Y es eso, más que nada, yo creo que hemos sido capaces de adaptarnos a las situaciones Y sacar los puntos adelante uh -huh. Tú venías precisamente de, de, del Cádiz, donde bueno, en el filial donde supone que, que os proponen o, o la propuesta es que se mime más más el balón Y, y entiendo claro. que te has tenido que hacer aquí, digamos, a, a, a ese a ese otro fútbol, ¿no? Porque incluso, claro te, eh, yo te recuerdo a ti de medio sí. centro aquí en Ubrique y, y has terminado sí, como sí. central en Guadalcací, ¿no? Sí, sí. No, la verdad es que el tipo de juego es totalmente diferente. Este año he, he aprendido mucho en experiencia y en choque y en, en pillería, digamos. Uh -huh. Pero lo que lo que es el... Lo que, es, o sea, lo que es jugar de abajo y tal, mucho menos Pero bueno, también es importante todo uh -huh. No solo se juega con el, con el balón claro, hay que... ah, Ahí está el Atlético de Madrid que gana, que gana así, ¿sabes? Uh -huh. Hay que eh, pues dominar todas las facetas Y, y muchas veces Exacto. lo que pasa es que cuando son los clubes modestos Casi casi que es la única manera que tienen de poder competir no De tú a tú a, claro, a, a claro, otras claro. plantillas con grandes presupuestos no Así se igualan las la circunstancias ahí ¿eh? Uh -huh. Oye Jesús, sobre todo quería destacar Ese último partido ante el Atlético Nubense Que el último partido de la sí. temporada En casa tuvo que ser dramático no pues, La verdad es que te, Estábamos tranquilos porque Sabemos que en casa hemos perdido un partido ¿no? uh -huh. Pero pff, Podía pasar cualquier cosa y, y era un día muy positivo Muy negativo Las cosas salieron bien y, y Gracias a Dios Y, y el objetivo cumplió porque el atlético nubense también se estaba jugando la, la permanencia claro, claro. Y, y es lo que tú comentas que, que bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad también durante todo el año de, de seguir la andadura del guadalcaín y, sí. y bueno pues nunca nos dio la sensación de que iba a llegar a esa última jornada en, en esa, en, digamos, con esa posibilidad ¿no? de perder incluso la, claro, la claro. categoría porque es lo que tú comentas ningún equipo ha pasado por encima lo que pasa que han penalizado mucho los empates Pues claro, por ejemplo, eh, justo dos 2-3 terminando la liga, eh, nos empataron en el 92 en las cabezas y mm -hmm. esos dos puntos bien sido claves Y que es eh, como esa pues hemos tenido unas cuantas. También es verdad que no han pitado ningún penalti a favor en toda la liga. Mm -hmm. no sé cómo tomármelo, pero bueno. Mm -hmm. La verdad que, que que es raro y más y más en en es esta claro. en esta tercera tercera división. Eh, la claro, claro. En lo personal lo decía eh, Jesús Que bueno, te, te has, has logrado hacerte con la titularidad En este equipo Has podido disfrutar de, sí. de muchos minutos ¿Tú estás contento con el rendimiento que has dado? Yo la verdad es que sí eh También es verdad que El el hecho de que me expulsaran uh -huh. Hizo que, que bajara mi confianza Porque me dejó unos cuantos partidos sin jugar Pero en el momento que, que cogí ritmo Y me acostumbré Y me sentí como en el equipo eh. 100% y la verdad que bastante bien uh -huh. una, una temporada en este equipo, en esta tercera división y bueno, ahora lo, lo terminó hace ya unas cuantas semanas como sabemos, ahora lo, lo importante es eh, saber lo que va a pasar la temporada que viene porque claro, tú nos comentabas Entonces, que, que tú has llegado de la mano de, del entrenador que os ha dirigido esta temporada que también ha anunciado que no va a seguir esta, eh, la temporada que viene no A ver, eh Fue un consenso mutuo entre el entrenador y los mercados. Hablaron uh -huh. un poco ahí y más o menos se entendieron. Pero la verdad, yo tengo otro año firmado ahí en el WADA, uh -huh. pero realmente no sé qué hacer en el uh -huh. eh, Estoy esperando ahora allí, pero tengo lo mejor descansar, que ha sido mucha vela él años año, y, y a pensar. Y lo mejor para mí, pues, va a seguir creciendo. lo no diré uh -huh. Claro, porque mmm, ya decimos, el, el WADA, pues, una vez que que ha salido este entrenador ha fichado un nuevo director técnico que lo primero que va a hacer sí. es buscar entrenador confeccionar la plantilla y claro, ahora poco se sabe ¿no? de lo que va a pasar la próxima temporada claro, claro, ahora no se sabe nada estamos ahí todo en el aire tuvo lo pronto, como dice, tienes ese segundo eh, año de, de contrato sí. con, el, con el Guadalcacín Bueno, y, y ya cambiando de tema, eh Jesús, porque también te hemos sí. visto en, en a, algún fin de semana por ahí, por el Antonio Barbadillo, que te ha parecido lo que han hecho tus excompañeros esta temporada? Pues la verdad es que he orgullosísimo de ellos, la verdad es que he visto unos cuantos partidos y y tenía o sea tenían un nivel por encima de los demás y obviamente se ha visto reflejado en la, en la, en la clasificación uh -huh. y ¿Tú? la verdad es que muy contento por ellos porque son todos mis amigos y lo mejor para ellos siempre me hace feliz. ¿Tú crees que, que este equipo se en la próxima temporada en, la, en esa primera andaluza se va a desenvolver bien yo creo que sí realmente la categoría o sea la categoría no es que es de un salto muy grande uh -huh. es que se va a encontrar más competitividad y obviamente ellos se lo van a tener que tomar en serio pero yo creo que pueden hacer buen papel mhm Pues eso es, eh, lo dice, palabra de un exjugador del, del Ubrique Unión Deportiva como, como Panzi, que bueno, que te pudimos disfrutar poco porque tan solo estuviste eh, una temporada, muy pronto el, el Cádiz puso tu, sus ojos en ti, y, y bueno, pues ahora sí, sí. también nos alegramos de que te vayas bien eh, fuera de Ubrique. Y no quería, no quería despedirte, eh, Jesús, porque eh, no puedo dejar yo muchas veces de acordarme de ti Eh, cuando sí. Bueno, en la, en la televisión, ya lejos de fútbol ¿eh? Cuando veo al piloto de Moto3, Marcos Ramírez eh, no, Que ha sido noticia, sí. ¿no? Con esos dos podiums mm, Me viene a la memoria lo, los duelos que manteníais eh, en mini gp ¿eh? <risa> En aquellos años, ¿eh? No sé si a ti te pasa lo Uah, mismo sí. sí, sí, no yo Mi padre y yo flipamos cada vez que lo vemos, la verdad Porque empezó a correr con él y, y él no tiene la suerte de llegar Porque recuerdo que, que eso tendrías tú unos 11-12 años Por ahí, ¿no? Era... Sí, sí, era bastante joven uh -huh. Y bueno, aquellos oyentes que no lo sepan Aunque supongo que la mayoría lo, lo sabrán Pues estuvo compitiendo a nivel andaluz En esa uh, categoría mini GP Precisamente los dos rivales eran Eh, Jesús Orellana, por un lado, Epanzi, y por otro, Marcos Ramírez, que ahora mismo pues está disputando el, el Mundial en esa categoría de, de Moto3. Oye, eh, Jesús, ¿tú dejaste las motos definit definitivamente o, o todavía de vez en cuando te quitas el gusanillo? No, no ya está complicado, uh -huh. porque costaba mucho dinero y, y no era plan de reino de mi padre. Claro, Entonces, claro. Era, era muy complicado, y decidí dejarlo y seguí por el fútbol. A ver, todavía, todavía me encanta no Claro, claro. Uh -huh. Al final como todo esto eh, Es cuestión presupuestaria no El poder llegar claro, eh, claro. más lejos Pero bueno, al menos Te queda el orgullo y la satisfacción De que cuando más o menos eh, se podía Ahí estuvo, estuviste peleando ¿no? con, con un piloto que Exacto. ahora se mueve a nivel, A nivel mundial Pues nada, Jesús, que ha sido todo un placer volver a hablar contigo, que nos alegramos mucho de que te vaya yendo bien, que te vaya yendo bien en el, en el Guadalcacín. Bueno, esperaremos eh, a ver lo que pasa ahora después del verano para ver si continúas en el equipo o, o en cambio, puedas, vale. eh, cambias de aire. Que muchas gracias, ¿eh? Vale, perfecto. Un a ti, hombre. Muchas un gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bien, un abrazo. Adiós. I had watched you taking in the spring Through dusty, sun-kissed bodies wandering Between you and me, as if they don't see this distraction This beautiful view, this delicate you in the way If I follow you tonight and leave tomorrow Nos quedamos en los eh, próximos minutos eh, cambiando de disciplina deportiva y, y haciendo referencia a lo que ha sido quizás el acontecimiento deportivo del fin de semana para eh, los intereses de nuestra localidad, para los intereses de Ubrique, porque, como anunciamos ayer, el Club Briqueño de Pesca Deportiva se proclamaba el pasado sábado campeón de España en de, de, de Liga de, Clubs, eh, de Clubes en la modalidad de pesca de Ubrique. Eh, Corcheo Mar eh, Es la tercera vez que consigue ese título Nacional Y nosotros vamos a hablar con uno de los componentes Del Club Briqueño de Pesca Deportiva En concreto con su presidente, Manuel Martínez López Que lo tenemos al otro lado del, del teléfono Manuel, buenas tardes Hola, buenas tardes, Jesús Como decimos eh, en, Lo primero, enhorabuena, enhorabuena Y tercer, gracias. tercer título Nacional conquistado por el Club Briqueño Que no sé si ya sois El equipo más laureado del campeonato Eh, de España, ya que este campeonato de España pues eh, cuenta con solo 7 años de vida y habéis conseguido 3 campeonatos y un subcampeonato, ¿no? Sí, hemos hecho 4 participaciones y hemos conseguido 3 campeonatos y, y un subcampeonato, también tenemos un subcampeonato de Europa uh -huh. lo que efectivamente nos hace ser el, el club más, más laureado de, de España uh -huh. En esta competición, en esta modalidad de, la modalidad de Corcheomar De Corcheomar, además hay varios campeones Individuales, como es tu caso Campeones de España me refiero eh, sí. En el club, así que es una Una disciplina, digamos, dentro de la De la pesca deportiva Que se eh, ahora mismo el club briqueño Es de los más punteros del país, ¿no? El club briqueño ya hace Unos cuantos años que, que En la sesión de mar tenemos Unos pescadores a nivel nacional Y a nivel andaluz que estamos En lo más alto Entonces uh -huh. Bueno, Manuel Martínez López, David González Guerra, David Mateos Garzón, Manuel Cazorla Fernández, Raúl Ortega Sánchez, Pedro Sánchez Morato y Valerio Chumillas son los componentes que se habéis proclamado campeones de España el pasado fin de semana en Algeciras, ¿no? Correcto. Sí, Bien. ese es el equipo que ha pescado y hemos tenido, vamos, se ha tenido que quedar fuera por, por, por temas familiares Simón Víctor Parra, uh -huh. que es otro componente muy importante del equipo, uno de los, de los mejores pescadores que, que tiene el club. ...y que por motivos personales no, no ha podido asistir a última hora... Uh -huh. ...pero aún así el, el equipo ha estado a un gran nivel... ...y hemos conseguido el campeonato. Uh -huh. Seguida nos quedamos con, lo, con los detalles de lo que ha sido este campeonato 2018... ...pero antes quería comentar Manuel que volvíais al Nacional... ...después de tres años, vuestra última participación fue... ...en el año 2015, en el que se proclamasteis campeones por cierto... ¿Qué ha pasado en, en esos años en los que no habéis estado? ¿Por qué no, no, ha vuelto el, no volvió, en este caso, el Club Briqueño de Pesca Deportiva al Nacional? Bueno, tuvimos una serie de, de problemas con, con la federación, unos distanciamientos que nos hicieron no, no querer pescar. Pero uh -huh. bueno, esos son problemas que dejamos atrás y que hemos arreglado con la federación, nos hemos, nos hemos puesto de nuevo en marcha. Y, y lo importante es mirar para adelante y no hacia atrás mm. No han sido, por lo tanto eh, digamos, cuestiones puramente de, de deportivas las que os han mantenido ausente de ese campeonato nacional como en el que, como decimos ya reiná, reináis eh, y bueno, habéis accedido este año como sus campeones andaluces a lo que es este campeonato eh, de España y bueno, y además habéis tenido en cierta manera esa ventaja de jugar en casa, porque Eh, la competición tenía lugar este año en el puerto de Algeciras. ¿Ha sido una ventaja para vosotros? Bueno, eh, siempre que siempre que se pesca en casa es, es muy complicado. Porque eh, pescar eh, en escenarios que, que conoces quizás te haga que te relajes un poquito más. Pero yo creo que no ha sido ventaja. El escenario ha estado en muy malas condiciones de pesca. Uh -huh. no, no ambientales, sino lo, los peces no aparecen prácticamente po por ninguno de los sectores Hay demasiada poca pesca Y luego hay otro equipo andaluz y de Cádiz Que es el, el náutico Urta Que llevaba dos años pescando allí, entrenando mucho Y que, y que era el equipo realmente abatid uh -huh. El equipo que nos ganó en el andaluz Nos ganó en el provincial eh, por poco, pero nos ganó Y realmente era el equipo abatid Eh, han entrenado mucho más que nosotros, lo tenían muy bien preparado, pero creo que, que nosotros no lo hemos preparado muy bien, lo hemos entrenado, hemos visto detalles, y lo, no lo hemos tomado prácticamente como si fuera un, un escenario fuera de Cádiz, uh -huh. no no un escenario de casa, porque uh -huh. no te puedes confiar, y yo te digo, había demasiada poca pesca, y hemos tenido que sacar de todos los recursos que, que, que conocíamos. No obstante, este escenario no se os da del todo mal, porque precisamente comentabas tú antes que el club briqueño también ha sido subcampeón de Europa, eh, fue en 2013 y creo que fue también en este mismo escenario, ¿no? Sí, eh, a lo largo de, de los años las competiciones que, se, ha, que se, se empezaron a hacer allí en el 2013 hemos hecho algunos campeonatos y no hemos quedado muy mal. Pero claro, al llevar dos años desconectados de, de la pesca en, en ese escenario, la pesca estos últimos dos años ha cambiado muchísimo allí. Uh -huh. eh, el, antes no se pescaba y, y había un, una forma de, de coger los peces y me imagino que por las competiciones que han ido metiendo en el escenario los peces han ido cambiando el hábitat de de la forma de comer, en la forma de de colocarse la corriente y todo eso hemos tenido que ir a marcha forzada aprendiéndolo. Uh -huh. Entonces hemos tenido que modificar flotadores porque los normales no eh, no nos iban del todo bien y teníamos que detectar unas picadas que son muy sutiles, en fin, el escenario ha cambiado muchísimo y no no tiene nada que ver con lo que dejamos nosotros hace, hace prácticamente tres años. Uh -huh. Este campeonato de España que se desarrolló en la tarde del viernes y en la jornada del sábado eh, en tres mangas, eh, la del viernes, la de la mañana del sábado y la tarde del sábado. Y en principio, ¿cómo comenzó el campeonato para vosotros en, en esa primera manga? ¿Cómo fue? Bueno, el campeonato en principio eh, se nos presentaba un poquito complicado porque dos, dos, dos de los pescadores del equipo titulares no podíamos pescar la manga del viernes por, por temas familiares. Uh -huh. Eh, sin embargo el, el equipo no se resintió hizo una, un tercero de, de la general eh, con, con pocos peces pero sin hacer sin pinchar ningún pescador todos cogieron peces, todos se situaron bien eh, y bueno, empezamos bien el, el campeonato hay que empezarlo siempre dejando la puerta abierta para poder ganar el, el título y luego no tener que remontar Uh -huh. Por lo menos el... un, Una tercera posición está muy bien, porque teníamos al equipo a batir, lo teníamos en la segunda posición Y en la primera posición teníamos un equipo que pensábamos que, que finalmente pincharía, como así fue uh -huh. eh, Eso es la jornada del viernes, cuéntanos la, la del sábado, cómo se desarrolló Porque en la segunda manga también hicisteis un tercer puesto, ¿no? En la segunda manga hicimos segundo puesto Un segundo, mhm uh -huh. ¿Cómo fue Hicimos segundo puesto, la segunda manga fue bastante mejor, los peces entraron un poquito más, hubo un sector, el del centro, que el sector C, <coughs> que fue el más difícil, lo pescó Raúl Ortega y, y consiguió salvar salvar prácticamente el, el casi el campeonato, mm -hmm. nos decidió con un pez, nos decidió que nos quedáramos en, él hiciera un tercero de sector, ...y que nosotros pudiéramos colocarnos en segunda posición... ...eh, los demás pescadores hicimos buenos puestos... ...eh, conseguimos hacer un uno... ...yo hice un uno, hizo Manolo Cazorla... ...yo conseguí hacer un dos... ...eh, David González hizo un 3 ...y Raúl hizo otro tres... Uh -huh. ...había un equipo que era el equipo de Canarias... ...que estaba mejor situado que nosotros... ...porque evidentemente los sorteos también influyen un poquito... Uh -huh. ...y consiguieron hacer el uno de la general... Eh, el rota subió a la, a la su, y se consiguió en esa manga una cuarta posición entonces le metimos dos puntos uh -huh. y, y la manga de la tarde fue una manga muy mala muy mala con muy muy pocas capturas y, y ahí ya conseguimos hacer la primera el primero de la general y ganar el campeonato con, con dos primeros un tercero y un cuarto de, de sector uh -huh. entonces Hay que hay que resaltar que en esta competición de los cinco pescadores el peor puesto no puntúa. Uh -huh. Se descarta por lo tanto. Uh -huh. Se descarta sí, por eso yo cuento con, con cuando estoy hablando hablo de cuatro, cuatro pescadores que son los que puntúan, uh -huh. los cuatro mejores. Antes antes de afrontar esa última manga, ¿cómo estaba la clasificación general? Antes de afrontar la segunda manga, la a, tercera, nosotros la... nos colocamos nosotros no, la... nos colocamos primeros de la general. Uh -huh. Por lo tanto con el 3 de la primera manga y el 2 de la segunda manga nos colocamos primeros de la general con 4 puntos, nos seguía el Náutico Urta que tenía creo que eran 6 puntos y tercero se colocaba el equipo de, de Canarias que tenía 7 puntos. Entonces lo afrontábamos con un punto de ventaja sobre los los que podían quitarnos el campeonato o que pensábamos que podían quitarnos el campeonato uh -huh. por tanto a, de, a defender esa, esa primera posición y entiendo que aquí en la pesca con, con tantos elementos que influyen eh, no se puede hacer como en otros eh, en otros deportes digamos o sea, esta es una última manga nos eh, planteamos una estrategia más defensiva aquí eso es imposible y ni se plantea no aquí la estrategia era no pinchar uh -huh. era coger peces y y situarnos bien, porque cuando pescamos por equipo no necesitamos no, no necesitamos hacer primeros de sectores, sino hacer buenas posiciones que luego sumando los puestos no, nos coloquen bien. Teníamos eh, a un punto de ventaja a los segundos y además le llevábamos un poco de peso. Eso luego en la general también cuenta si empatamos a puntos. Entonces, bueno, afrontábamos sabiendo que llevábamos un punto de ventaja, pero que, que en este escenario como como está... Podía ser un primero de la general o un último uh -huh. entonces teníamos que asegurar pe Teníamos que asegurar pc y, y colocarnos bien y la verdad es que, que bueno desde el principio hasta el fin fuimos fuimos mandando en, la, en las clasificaciones de todos los sectores menos en el mío y al final pues se, se consiguió lo que lo que estábamosábamos y uh -huh. Como hemos dicho, la, la segunda posición fue para Náutico Urta, que son los pescadores de, de Rota. derrota. Una, una bonita rivalidad la que estáis viviendo con este equipo que haya pasado del Provincial al Andaluz y del Andaluz al Nacional, ¿no? Correcto, correcto, sí. Es un, son un equipo muy fuerte, son un equipo que lleva mucho tiempo preparando el campeonato y, y, y conociendo el escenario, son buenos pescadores. vale Ellos también tienen algún campeón de España, tienen sus campeón de Europa... Ellos tienen un equipazo en un equipazo, uh -huh. un equipazo y, y lo están demostrando ellos no el año pasado fueron sus campeones de españa también o sea estamos hablando de un equipo de los de, los de élite a nivel nacional uh -huh. eh, lo que pasa que bueno pues hay que pescar son muchos detalles y, y, y al final un equipo Son todos los componentes, desde, desde los que están pescando hasta los que están detrás, el capitán, y eso nosotros lo llevamos bien organizado. Uh -huh. Vosotros parece que, que rendís más eh, cuanto de más nivel es el, el, el certamen, ¿no? Bueno, nosotros realmente, mira, a nivel provincial creo que hicimos un buen provincial. fue el, Fue la primera toma de contacto en competición con el escenario. Entonces nos sirvió básicamente para, para conocer cómo se comportaban los peces en, en competición Porque entrenando se comportan de una manera y luego en competición se comportan de una manera muy diferente uh -huh. Entonces fue la primera toma de contacto Pero ya ahí vimos que nosotros teníamos muchas posibilidades porque el equipo funcionó El equipo funcionó muy bien, todos, todos hicimos buenos puestos Y nos ganaron al final el Náutico Urta por peso porque como digo en esta competición te quitas un, un pescador pero realmente sin quitarse ese pescador hubiéramos hubiéramos estado más más apretado mm -hmm. eh, luego el campeonato de andalucía nos ganaron por peso empatamos a punto nos ganaron por peso eh, lo cual estaba se estaba viendo que la cosa estaba muy ajustada entre ellos y nosotros y que en el nacional a tres mangas podía pasar cualquier cosa y así así o al final le hemos ganado le hemos, le hemos ganado por dos puntos que es son muchos puntos para los equipos que había y, y cómo se, se sucedían los acontecimientos en el escenario son dos puntos sacarle dos puntos a un equipo tan fuerte son muchos puntos o sea lo hicimos muy bien uh -huh. y, y bueno pues a nosotros campeonatos pequeños campeonatos grandes nosotros disfrutamos tanto pescando que, que no no lo miramos, pero sí que es verdad que en un campeonato de estas dimensiones nos centramos muy bien, intentamos hacer las cosas, nos lo preparamos y tenemos tenemos mucha capacidad de sacrificio y al final los resultados pues serán. Se Oye, eh, Manuel, eh, una, una duda que tengo yo también, que recuerdo los dos uh, los dos últimos años que participasteis en el en el nacional que mantenvisteis eh, una una competencia directa con otro club, con el club Abuso de del País Vasco, que parece que eran los que por entonces los que dominaban también esta, esta competición junto a vosotros, que ha sido de, de este equipo. ¿Ha estado presente en Algeciras? Bueno, sí, el Club Abuso ha estado presente, ha hecho ha hecho una buena competición, pero ya te digo que era, un, era una competición de equipo. Quiero decir con esto que mmm, con un par de pescadores que lo hagan bien no basta. Uh -huh. los, los cinco tienen que estar rindiendo al máximo nivel, porque si no te queda atrás. Ellos han tenido dos pescadores que lo han hecho muy bien, de hecho uno de ellos ha hecho tres primeros, y pero el equipo no le ha funcionado este año. El club Abuzu puede ser detrás de nosotros o, o incluso ha empatado con nosotros el, el equipo más laureado de, de España. Uh -huh. Ellos tienen también tres campeonatos de España, ellos tienen un subcampeonato, no, tienen un campeonato de España y una tercera posición. Uh -huh. Entonces estamos hablando de un equipo muy potente a nivel nacional uh -huh. Y han estado ahí, lo han preparado, pero era muy complicado Ha sido un campeonato muy complicado uh -huh. oh, Yo te preguntaba precisamente por eso Porque a mí me, me sonaba este equipo de, de otras veces no Que siempre había estado compitiendo con con ellos Eh, en ese campeonato de, de España. Eh, Podemos decir, Manuel, que, que ya el, el club briqueño no solo tiene nombre en Aguadulce, sino que se había ganado con derecho propio un nombre en el en el corcheo mar, donde supongo que tú eres uno de los responsables de esto, sin duda, ¿no? Bueno, el, el club briqueño ya hace unos cuantos años que, que a nivel de corcheo, a nivel nacional en el corcheo, está muy bien valorado y muy bien mirado. De hecho, todos los equipos tienen buena relación con nosotros y nos conocen y, y bueno, por donde vamos no nos llevamos muy bien. Uh -huh. Nos, nos trata muy bien y la verdad que no, no, no, no nos llevamos bien. Uh -huh. Luego responsable realmente somos todos. Todos, desde desde los que no pescan ahora mismo corcheo, pero que en un principio hace ya 14 o 15 años que empezamos a hacer concursitos de el corcheo para aprender y, uh -huh. y formándonos todo desde el presidente que estaba cuando empezamos, que fue Miguel Pino hasta Manolo Fernández, José Antonio Favero, ahí responsables somos todos. Somos todos. Luego hay un grupo que, que bueno, que hemos apostado por el corcheo y que estamos ahí, pero el, el éxito es de todo el club, uh -huh. no solo de, de los que estamos ahí pescando. Manuel, ¿esta victoria os va a permitir competir en el Campeonato de Europa? Sí, sí, el año que viene pescamos en el Campeonato de Europa, que será en, en Italia, todavía no se sabe el escenario en concreto, y será en el Adriático en el Mediterráneo, uh -huh. en el sur o en el norte, pero sabemos que en Italia. ¿Y la fecha? La fecha probablemente sea en octubre, en octubre del 2019. Porque cuando se hacen los campeonatos de, de Europa de Corcheomar en los últimos años. Uh -huh. Entonces probablemente en octubre del año que viene, la primera o segunda semana de octubre, en Italia estaremos, si Dios quiere, defendiendo los colores nacionales y, y los colores de, de uh -huh. y Digamos que a consecuencia de, del éxito que, que está teniendo el club en, en esa modalidad de Corcheomar, ¿cada vez se acercan más pescadores a esta, a esta modalidad? Bueno, en, en Ubrique ya hay muchos pescadores que los fines de semana se desplazan a Estepona, Marbella, La Línea, en busca de, de la pesca del corcheo, buscando sargo, buscando obladas, doraditas, en fin. Uh -huh. mucha gente que se mueve en el corcheo. No sé si será consecuencia del éxito o será consecuencia de, de eso, de que siempre un pescador con una caña y, y una bollita pues, en, en Ubrique, que siempre ha habido mucha afición, Uh -huh. Pues se, arrima, se arriman al mar y se traen algunas capturas y disfrutan. Uh -huh. Lo único que hace falta es que den ese siguiente paso, que es meterse en la competición, a, lo, a, a los cuales a, animo desde aquí a que, a que empiecen a competir, que es muy bonito, y, y, y no hace falta. Realmente a Urique hace falta que, que ya se vayan animando más gente y vayan compitiendo. Ajá. Uh -huh. Lo que, lo que me gustaría también destacar es eso, que, que el club o los pescadores ubriqueños han abierto, digamos, eh, a, a las distintas disciplinas dentro de, de la pesca deportiva y también han destacado o también estáis destacando. Es decir, que siempre se ha hablado que los pescadores los pescadores eh, del club ubriqueño pues eran pues, de lo mejorcito en Andalucía y eh, bueno y también a nivel nacional en, en pesca en agua dulce, pero está visto que, que no solo erais, sino que en general... Eh, ...aquí nacen muy buenos pescadores, ¿no?... ...o se hace... ...hombre, eh, eh, en Urique tiene una buena cuna... ...la, la pesca de no, agua dulce hombre. aquí en Cádiz... ...prácticamente se ha basado en, en ubrique y Jerez... Eh, ...entonces claro, cuando nos unimos... ...pescadores de Urique y de Jerez... Eh, ...evidentemente el nivel subió... Uh -huh. ...fuimos uniéndonos... ...fuimos aprendiendo unos de otros... ...añadiendo nuevas técnicas y evidentemente ha subido mucho... Y, ...y no solo los pescadores del ubriqueño los pescadores de otros clubes... ...también están están subiendo de nivel y, y pescando en competición... El, ...el corcheo hasta ahora en ubrique solo lo, lo pescamos a nivel competitivo... ...el Lubriqueño, pero yo espero que hay otros clubes que se animen... Uh -huh. ...además que hace falta, hace falta que entre esa nueva... ...que tengan ganas de aprender y que, y que se presten ahí... El riqueño tiene algunos pescadores jóvenes como es el caso de de juan eh, ahora no me acuerdo del, del apellido uh -huh. juanito, juanito juanito juanito que está pescando este fin de semana el campeonato de, de Andalucía de agua dulce uh -huh. que de no haber estado ahí probablemente hubiera estado con nosotros eh, ayudándonos uh -huh. es un chaval que pesca muy bien que tiene mucho futuro que le gusta el corcheo también y seguro que dentro de unos año está con el primer equipo funcionando Venegas, ¿no? Juande, sí Juande, Juan. Juan sí que... Juande Venegas A nivel de club, entonces, ya que, que enlazamos con este tema, ¿qué tenemos por delante esta temporada ahora, todavía? Pues ahora todavía nos queda, mira, a finales de mes tenemos el Campeonato de Andalucía Individual uh -huh. que se va a celebrar en Motril en Aguas de Granada tenemos que ya prepararlo porque hemos estado centrado en el nacional y no hemos ido a ver el escenario. Eh, luego en julio tenemos Campeonato de Andalucía de dúo, donde pescaremos varias parejas del ubriqueño. Y, y en octubre pues tendremos el, el Campeonato de España de dúo de corcheo más. Ajá son cuánto? luego luego hay un pescador de lubriqueño raúl ortega que en octubre en octubre en a primeros de octubre o finales de septiembre va al campeonato de europa a representar a españa que es en grecia y bueno a nivel de corcheo esas son las competiciones que ahora no nos van a, a exigir uh -huh. son en cuanto al corcheo en cuanto a pesca en agua dulce en Aguadulce prácticamente tenemos tenemos cerrado la temporada, la, ¿no? la temporada. Eh, en octubre volveremos a hacer los campeonatos provinciales, uh -huh. eh, individuales, ya de cara al año que viene, pero ya son campeonatos, el campeonato provincial de Aguadulce, pero del 2019, ya uh -huh. hace a finales de este año, pero pertenece do, a la temporada 2019, y a, a nivel Aguadulce se ha acabado, tenemos, bueno, eh, faltan por realizar el campeonato de, del mundo eh, en este caso por desgracia no tenemos a nadie del lubriqueño creemos uh -huh. que, que pronto tengamos a alguien y bueno pero se han hecho se ha hecho el campeonato de españa que hemos tenido representación del lubriqueño con jesús sánchez que ha hecho un, un campeonato fantástico hemos tenido eh, selectivos eh, andaluces y Eh, lo, bueno, fal, falta el Campeonato de Andalucía que es la semana que viene, se me olvidaba. Uh -huh. La semana que viene el Campeonato Andalucía de Agua Dulce en el Agua Azul y, y el, el uriqueño de cinco pescadores que van de Cádiz, eh, cuatro son del club ubriqueño lo cual eh, se puede indicar el nivel que tenemos en Agua Dulce. Uh -huh. Eso ya decimos que es eh, lo próximo que le queda al club porque ya lo que es el concurso social eh, se clausuró o todavía le queda alguna mano. No, los, los concursos sociales, y sí, uh -huh. concursos sociales nos queda media temporada. Uh -huh. Los concursos sociales estamos pescando hasta diciembre. Nosotros uh -huh. en el Uriqueño no, todos los meses tenemos concursos. No, no hacéis descanso en verano, ¿no? En verano a lo mejor en agosto, pero como pescamos corcheo mar también en, en agosto es cuando salimos a, al, al mar a pescar el corcheo mar. Uh -huh. Bueno, ya y ahí, por, por último, ya para finalizar, Manuel, a nivel de socios, como comentábamos antes, el Club Briqueño es un club abierto, eh, hay pescadores de toda la provincia, incluso de, de otras provincias de Andalucía, y supongo que, eh, bueno, todos estos éxitos que vais enlazando también atraerán a más pescadores interesados en la manera que tenéis de, de trabajar, ¿no? Sí, la verdad es que sí, lo que pasa es que el club realmente es un club abierto, pero sí tenemos... Tenemos un cupo, de no no queremos excedernos en en pescadores, uh -huh. en, el, en el sentido de que los escenarios son limitados. Entonces, uh -huh. no no queremos tener, por decirte algo, 50 pescadores para luego tener que llegar a un escenario donde no reúne condiciones para tantos pescadores y que pesquemos en desigualdad. Entonces, nosotros tenemos un cupo, ¿vale?, aproximadamente de unos 30 a 35 pescadores, y hay gente que quiere apuntarse los ponemos en una lista de espera y en el momento que se da de baja a alguien volvemos a meter a, a otro pescador uh -huh. pero no, no, no solemos tener el, el cupo abierto a todo el mundo porque la verdad es que el, el ubriqueño también es un club muy familiar uh -huh. hay gente que llevan desde que se inauguró en el, en el 92 entonces, en fin Intentamos que haya una armonía entre todos los pescadores que, que van entrando e intentamos que llevarnos bien entre todos. Aunque compitamos, pero pero la hermandad que tenemos que tener en el club nos invita a que no pueda entrar cualquier pescador, por así decirlo. Uh -huh. ¿Vale? Pero sí que realmente, bueno, pescadores de Ubrique que han estado en otros clubes y han querido venir siempre han tenido las puertas abiertas. O sea que no le cerramos las puertas a nadie. Ajá. Uh -huh. Por lo tanto, Pero, sigue, sigue gozando, digamos, el club de mucha salud, ¿no? que es lo importante? El club, el club ahora mismo tiene mucha salud y, y, bueno, esperemos que los próximos años siga igual. Uh -huh. eh, nosotros lo que buscamos siempre es la igualdad para todos. En las competiciones, por eso te, te comentaba, lo de, lo de no abrir las puertas a demasiada gente, porque si no luego sería un, sería un cacao, un, un, un concurso social. Pero bueno normalmente todo el que el que se acerca al ubriqueño y, y habla con, con su gente y quiere entrar finalmente entra y se le abre las puertas uh -huh. pues nada manuel pues lo vamos eh, a dejar aquí en principio darte la enhorabuena a ti como presidente del club extensible a todos los componentes por ese título nacional y bueno pues eh, pendiente de lo que vais a seguir haciendo en esas citas que Como nos comentabas antes, vais a tener en las próximas semanas y en los, próximos, en los próximos meses. Manuel, muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Muchas gracias por todo. Hasta Un luego. Abrazo. Hasta luego. Bueno, y no tenemos tiempo para más. Esto es todo lo que ha dado de sí el programa de hoy. Nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las cinco y media. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Hasta mañana.